50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berizo, Encena, un servicio informativo de la región. bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 19 de mayo. Sobra una colecta de sangre en el Club astillero de Ensenada. Desde las 8 y media y hasta las 12 y media del mediodía, se realizará una jornada de donación de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia y la Comisión de Fondos de Lucha del Arts del Club astillero Ubicado en Horacio Sestino, entre Quintana y Moreno. Para poder donar es necesario concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar, estar bien hidratado y sentirse en buen estado de salud. Hubo acuerdo salarial para los municipales de La Plata. La Municipalidad de La Plata y los gremios con representación entre sus trabajadores cerraron un acuerdo paritario para aumentar los salarios un 34%. El acuerdo se consiguió en la cuarta reunión en la que va del año y consiste en un incremento que se aplicará en tres cuotas. Una del 14% a abonar en mayo pero retroactivo a abril y las otras dos en julio y septiembre del 10%. El acta firmada por las autoridades municipales y los gremios incluye una recategorización para todos los trabajadores a partir del mes de agosto de manera automática, lo cual implica un incremento directo en los salarios servicio que informa más cerca. La provincia de Buenos Aires ya puede comprar vacunas contra COVID-19. La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó este martes la ley que autoriza al gobernador Axel Kicillof a comprar vacunas contra el coronavirus para fortalecer la campaña de vacunación ante el incremento de contagios en el marco de la segunda ola del virus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado en el marco de una sesión especial convocada por la vicegobernadora Verónica Magario. La norma establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General del Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía del Estado y una vez firmados deberán informarse en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia que funciona en la Legislatura Provincial. el está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.